No solamente con temas de recursos, sino también con buenas ideas, con propuestas claras que vengan, como digo, del gobierno municipal, de sociedad civil, del sector educación y salud, es posible. Eso nos ha mostrado, por ejemplo, Montero en la iniciativa que tienen. De, de educación del cuidado de bienes públicos donde profesores padres de familia gobierno municipal se han puesto eh, a coordinar a articular para mejorar las unidades educativas para brindarle a los estudiantes un espacio mejor para que puedan estudiar esa práctica que en un principio ha estado en ocho en, en ocho unidades educativas y después se ha ido sumando más ha permitido que hoy podamos traer también a gente a, a autoridades municipales, directores distritales, eh, responsables de salud de, de 33 municipios y que puedan Tomar contacto con, con la red de corresponsabilidad de Montero, donde ven ahí articulando al gobierno municipal, al distrital de educación, a los profesores y profesoras comprometidos, a los alumnos también, de poder de aportar en un momento determinado, no solamente en el cuidado, sino también porque no en la apuesta y la mejora de su unidad educativa. Entonces, esa es nuestra misión, de poder aprender de ustedes como Montero, de estas buenas prácticas que tienen y que esta gente linda que viene de diferentes partes del país puedan llevarse también estos aprendizajes.